¿Cómo andan, gente? Que se bancaron todas, se bancaron todas al principio Perdón por... No, no, está bien, ya nosotros nos hacemos cargo del error fue nuestro disco ¿Cuál disco Que hizo romper la computadora Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien Bueno, preséntense y cuenten qué hace cada uno en la banda Yo soy Emiliano, soy tecladista, baterista y... Armonicista. El hombre orquesta Casi De todo un poco Yo soy Hernán, toco guitarras y en algún momento meto algún teclado teclado coros así y van como rotando a la no, a no, en realidad, o... no en realidad tenemos nuestras posiciones pero pero todos son polifuncionales no todos tocan más instrumentos sí, sí, sí, sí. ya nos van a contar acerca de eso pero bueno cuéntenos cómo ah, bueno. surge bueno falta Diego que es el cantante guitarrista Va, bueno, el cantante, sí, vamos vamos mencionarlo porque la verdad que sí, eh, la no mitad. van a ir a buscar <ríe> sí, sí, <ríe> sí, sí, sí, somos la mitad eh, falta bueno quiénes son los, los otros chicos Diego cantante sí. eh, guitarrista y Walter bajista eh, bueno, nada No podían venir por temas de laburo Y no sé, así sí. se cumplió de la formación sí. sí ¿Y cómo fue que surge la banda? Sé que ustedes habían tenido una banda anteriormente bueno, en, en 2007 sí. Y después volvieron a juntar a Zapar A hacer unos covers Y terminaron grabando un disco de covers claro. ¿Es así? Sí, sí, sí falsificador se llama el disco? Claro Y la banda se llamaba Lupe en ese momento Y sí Y si empezamos a juntarnos como decían tipo juntada de amigos, che, qué bueno este tema y grabémoslo. Listo, a grabamos, después, ¿qué repercusión tiene? Claro, terminamos quedó bueno y hacemos otro, ¿qué te parece? Está el tema, sí, ah, me gusta este tema, bueno, hagámoslo y bueno, hicimos 11 temas sin darnos cuenta y, y terminamos saliendo un disco. Y ustedes se llamaban Loop al principio sí. y pasaron a llamarse Plain, eh, que le decimos a la gente que viene de la, la fonética de la palabra inglés, Plain, de, de sí. jugando o tocando o tocando o tocando en <risa> pero, dice, pero es algo en francés que nos dimos cuenta después si lo buscas nah. si en Google creo que es un, algo en francés no sé si es simple o algo por ahí no me acuerdo pero en realidad lo pero que vimos, vamos, vamos, ahora vamos a consultar a, al, al, al, al oráculo al oráculo de Google que aparte ahora que cuando vos traducís te... Te lo, dice, ¿Te lo dice verbalmente? No sé si... Ah, no. El... no, no. Ah, no. Bueno, en francés me dijeron plain. Bueno, vamos a ver. Esto es radio de verdad, señores. A ver qué quiere decir plain del francés al castellano. A ver. A ver, a ver, a ver. Creanme, vale suspenso. Se clenta... Esto es radio de verdad. Esto es radio de verdad. Y a todos ah, los que quieren saber qué quiere decir, le decimos que... A ver... ¿Qué significa? Ah, este suspenso de Medidá Ramasciotti... Nos falló el traductor de Google, ¿verdad? Nos falló el traductor de Google... Completo. Completo. Ah, ah completo. completo. ¿Vamos de nuevo a ver? Completo. ¿Está bien? Ahora le gustó, le vamos a de nuevo ah, a ver. Completo. Víctor <risa> <Completo. risa> Vix completo ah, parece bueno. la del GPS, ¿no? Eh, claro. ¿El no es claro la misma luchona que te dice ah, claro. usted está pasando el, el de velocidad. la velocidad bueno, ¿y por qué el cambio de nombre del de loop a plane? Eh, en realidad pasó ¿fue de un cambio de etapa solamente o...? no, loop que era el proyecto de covers después sí. surgió un nombre ya cuando empezamos a componer temas nuestros claro. que era juguetes y nos enteramos que juguetes ya había un Una o un par de bandas Sí Con ese nombre Y entonces nos tuvimos que poner a buscar otro nombre Y nada Tiramos ideas Y al final quedó este Pero Juguetes es un EP que ustedes terminaron sí, grabando Sí, es que en realidad cuando se grabó ese No nos habíamos enterado que había más bandas con ese nombre Entonces ¿Lo de ¿Decidieron dejarlo para... Sí. para el EP? Sí, sí, quedó sí, como el nombre el EP salió Y después cuando dijimos vamos a registrarlo la Resulta que ya estaba registrado. Claro. Y Y bueno, sí. quedó... Quedó playing, ¿no? completo. Claro, completo. A ver, ¿cómo es este entonces? Completo. Ahí está, Ahí está. está. <ríe> Bueno, ¿y eh, cómo fue el, el proceso luego de grabación de, de, de juguetes? Porque el primero falsificador fue de covers. Sí. O sea, surgió espontáneamente y decidieron eh, registrarlo, digamos. V versionaron y bueno... Lo, lo, lo registramos como para tenerlo, sí. pero hasta, hasta ese momento ustedes se habían juntado una cuestión más que nada lúdica, ¿no? Sí, un... sí, sí, sí, sí, a comer empanadas y a tocar. Perfecto. Y el proceso de ahí de arrancar y de volver otra vez y meterse a grabar juguetes, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Y bueno, lo que pasó es que nos quedamos ya, bueno, ya hicimos un disco de covers, ya nos daba más para hacer... Covers, lo apuntaban para qué lado? Eh, ¿Qué tipo de bandas...? Este... Sí, no, tenías de todo porque sí. Tenías Pink Floyd Co Lutters, Entonces, había Clásico Radiohead Femin Lips Femin Lips De Mode ¿Y cómo fue el tema De la selección? ¿Eligieron tres o cuatro Cada uno? Fue no, entre todos Fue claro, surgiendo, surgiendo así sí. Che, está bueno este tema y bueno Le luego. Y después obviamente digamos una lista De diez temas Y bueno, no Este es muy difícil, no Claro, claro. Sí, me da a los músicos, ¿no? a claro. los escritores de los temas originales. Sí, sí, eh, que, <risa> no es que elegimos lo más fácil. No, claro. Los... claro. Pero, ¿cómo los eligieron los temas que van surgiendo? ¿O sea, de influencias en común o.? Sí, sí, en general influencias en común. Eh, sí, el primer tema, yo tenía como la base del tema, tenía casi todo hecho y me faltaban las guitarras y los bajos y las voces. Y si lo hacía yo iba a ser un desastre, entonces. Este... Claro. Llamé a los chicos Ahí empezamos Ahí va a dar apuesta de... en común Sí, ahí a hacerlo bien Entonces, este, llamé a gente Que lo pudiera hacer bien Y además de las bandas Que nombraron ¿Cuáles son las influencias Digamos, de la banda? Porque ¿Ustedes este, también eh, Experimentan con O tienen como influencia La música electrónica? Sí Sí, nos gusta todo Todo es? lo que sí. podemos meter Lo metemos Y en, en, con respecto a Bueno, a, a la música electrónica ¿Qué estilos son los que Más les gustan a ustedes? ¿O qué productores? Sí, a veces Escuchamos... Sí, electrónica, pero, sí. pero también escuchamos mucho rock Sí, en realidad es variado porque escuchamos desde los Beatles hasta, no sé, yo estuve escuchando el último disco de Flying Lotus, que es un yankee que hace música electrónica que el último disco lo, en un par de temas en un tema metió, estuvo Tom York metido eh, hay cosas de eh, uno de los flacos de Postal Service que también nos sí. gusta, eh, okay. Jimmy Tamborello eh, Por ejemplo, también me Posa gusta Pazares, como hacer inditrónica que se, se termina claro, en mercado claro, de... Sí, para crear es para el híbrido sí, en... <risa> Y después de que grabaron juguetes, los convoca un, un sello sí, norteamericano sí, para grabar el Latino ¿sí? Babel, ¿se llama, el compilado? se llama el compilado. sí, es un compilado, sí. Para en realidad eh, eligieron un tema de del EP. Ah, de juguetes. Directamente y sí, lo sumaron a... Sí. ¿Y tuvieron algún tipo de, de repercusión ustedes? ¿Se contactaron? Eh, en realidad el chico del sello es argentino, que vive allá y es productor y tiene un estudio. Y sí, conocimos alguna de las bandas porque el disco se presentó acá. Tocaron dos, tres. Tres, tres bandas. Nosotros tocamos. Tocaron tres. Una uruguaya, sí, una, argentina, una, una brasilera. Una, una brasilera. Y... Ahí conocimos a un poco a los músicos, al chico, al tipo este que produjo el disco, Fernando, y, y nada, bueno, nos, nos tuvimos así el disco en la mano. Y, y bueno, él desde afuera también tiene una radio online, sí. que es su, su Radio Into Sounds, que, que bueno. Es claro. la que patrocina un poco toda esta movida. Sí, trabaja, sí, él eh, lo tenemos en Facebook también, trabaja en Los Ángeles y lo que hace es, trata de generar una movida de. De, de la música en español en toda esa parte de Estados Unidos, ¿no? Claro. Así que el otro día vi que subió que habían armado como una especie de festival que iban a tocar ahí en, en Los Ángeles también, en un, en un lugar. Así que se mueve bastante. Y seguimos en contacto, nos, nos cruzamos algunos mails, sí. le pasamos los temas para que los escuche. Bueno, ¿Cuántos se están tocando ustedes así oficialmente, digamos? ¿Como músicos o como esta banda? Como banda, formato... O sea, nosotros cuatro juntos. Sí, sí, sí, sí. sí. Y 3 o 4 años. 2008. Sí. Pero se conocen de antes. Sí, en realidad yo como que soy el último que entra, los chicos se juntan a grabar loop eh, y a través de un amigo en común de ellos, un amigo mío, Javier, como que los conozco a ellos, que los había visto en un par de cumpleaños, ¿viste? Cuando sí, sí, ahí, sí, a vos te tira y de Y nada, y empezamos a hablar de música y pegamos onda, yo pegué onda con ellos de toque y... Y se generó, aparte la amistad Claro Sí, no se puede el, tocar. Che, me invitaron a tocar Sí, me invitaron a tocar Después de lo de Luz Me dijeron, che, querés meter unas guitarras Y, y ahí ya quedé y, y nada, sí, desde el 2008 más o menos sí. que estamos que Necesitamos a alguien que tocara bien entonces... Pero bueno, me llamaron a mí Porque no consiguieron, entonces ¿Y vos cómo conoces al resto de la banda? digamos Él se suma a los últimos A los otros chicos, ¿de dónde los conocías? yo iba a la facultad con un tenía un compañero de facultad que tenía una banda carrera eh, eh, sonido y grabación ah sí, o sea bien del paro digamos. Sí, sí sí y y hablando así me dice que ten, tocaban una banda que necesitaba baterista y yo le digo ah yo toco la batería entonces fui a tocar con ellos y bueno la banda después yo me fui a la banda la banda se separó y quedamos en contacto con los chicos y y bueno un día hablando así de que nos estaba la música nos estaba la misma música y que estaba bueno grabar empezamos a grabar Claro, se sí. mandaron de sí. lleno, y además ya sabiendo a dónde juguetear, sí, cómo sí, sí, sí. y a qué sonido apuntar, ¿no? sí. porque está bueno que en la banda haya gente que sepa de la parte de ingeniería. Y, y ¿no? eso siempre suma mucho, digamos, porque es, hace todo como también mucho más autogestivo, tenés mucha más posibilidad de. de de encontrar de moldear el material a, a, a tu propio gusto. A veces se, se me hace que es muy complicado eh, si no tenés este, mucha química con el tipo que te está produciendo, si no sí. lo conoces de antemano, que no siempre se da eso, sí. viste. Eh, sí, Hay que que <risa> tal vez hay una diferencia de criterio, viste, y no, es, es, un proceso que tenés que congelar para que sea armónico, ¿no? sí, sí, sobre todo nosotros bueno hacemos música por ahí no tan este, rara a los oídos del público general, pero sí hay bandas que, oh, hace poco escuchaba al guitarrista de Hermética, que fueron a cuando grabaron así de argentino, el técnico nu nunca había escuchado Heavy Metal, o nunca había escuchado ah, Trash. Un gran o sea, disco ha sido argentino. Claro, pero claro, y el Tario Romano es un gran guitarrista. Claro, él decía que el disco tenía como problema de que no sonaba al sí, género. Claro. claro. ¿Qué pasa con cualquier cosa? Si querés grabar folclore, no escucha folclore, ahora, en ese momento, el, el rol de discográfica creo que es Tripoli, el, el, el que editó así Argentina, argentino. O sea... Aparte, era un sello bastante importante, digamos, del rock, más que nada del punk, del. Chico, pero importante. Sí, que editaba 377, Hermética, Orca, rata Blanca, todos los editaba Tripoli. Ahora, poner a producir un disco de Hermética a alguien que no. Sí, el productor de Vinny Spears, como que, sí, no. es cualquiera. Sí, o sea, esos inventos de la. Y sacar sonidos nuevos, pero de ahí a. Que no había Claro, no, no sé si es, hay alguien especialista en trash acá. Si mi, Mira, eh, ¿sabes uno de los tipos que sabe... más, más sabe de, de ese estilo, aparte que es un gran productor y que no todo el mundo lo tiene? Eh, Juan Chivaleirón. Juan Chuvarirón es wow. un letal, por ejemplo. La gente no lo sabe produjo bueno no es un disco de trash pero produjo un, un disco un disco que es este, como emblemático medio de género, es Invasión 88 que ah. el compilado ese punk de los hechos, sí, que no produjo el tipo y son gente es un tipo que bueno no lo asociaste a ese estilo de música es no. un estilo mucho más comercial que como el de los pericos sí, sí. pero, pero siempre sí tenés algún tapado que sí, sí. pero bueno hay, también el tema ese del, pro, del productor es, es complicado no porque nosotros sí, nos, como que confiamos en nosotros y también tenemos como una especie de quinto beatle Que claro. es un amigo nuestro que también hace las veces de sonista y siempre nos da una mano. Y es como un oído más también a la hora de. Claro. de... Sí, aparte de la oído que es un poquito más de afuera. Entonces, sí, está afuera ahí, ah, ¿sí? bueno. terminamos un disco, una grabación. Bueno, vení a escucharlo. Fíjate que es no baja sí. línea. Y, y eso, eso es importante. Me parece un grupo como Phil Spector, digamos. <risa> <risa> Con un revólver. Pero no, es importante siempre tener uno de afuera, como él decía, no, porque bueno. le da como cierta distancia de objetividad. Vos a veces, a veces, tal vez adentro de la sala de ensayo no te das cuenta de, de ciertas cuestiones o no, no tenés la distancia como para verlo y el que te, el que te está viendo de afuera tal vez sí la tiene y te dice mira me parece que esto... Pero también le tenés que dar lugar a que opine, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando lo escuchamos hace poco, el disco terminado, eh, terminaba un tema y había tres segundos de silencio y ya digo, uy, oh, Dios mío, ahora va a decir que se me jodaba. Pero no, no, no. no o sea, temas. ustedes le dan entidad a la palabra. Sí, sí, de sí. sí. sí, sí. sí ya se podría decir que forma parte como del staff style. es el quinto ¿eh? está ahí sí sí sí, sí, sí, sí, sí siempre está ahí él participa en, el, en alguno de los temas toca algo sí, o tocó en, el en el los juguetes en el EP y en el disco de loop también, también grabó. no, en este ¿Qué? último no metió nada le mandamos un saludo ¿cómo se llama? No, ahí... Javier, Javier... Javier Hernández no hizo sí. sonido en vivo también Le mandamos un saludo. Un gran saludo. Se lleva el mérito el Un abrazo también. muy grande. Y bueno, y en 2009 arrancan con la grabación del de disco que nos están trayendo hoy, al cual le falta el máster todavía. Sí. Eh, Plain, sencillamente, o tiene nombre? No se sabe. El disco, ¿Disco? sí tiene nombre. Trabajar bien si sí, sí, es muy difícil. Sí, no. Pero te... Acá no lo tenemos. Si no, no, no. claro. Diego, que es el cantante, fue el que tiró el nombre del disco y él se lo acuerda. La otra vez me lo olvidé yo y se lo tuve preguntar de vuelta. Pues es un nombre muy largo. Eh, como en el momento no. equivocado. En el momento de... equivocado, en el momento, no sé, algo así. Es medio raro. Bueno, sí. cuando Pero... lo sepan... Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. lo Bueno, ¿le parece ya. que escuchamos un poquito vale, de dale. este dale. último material y después charlamos un poco sobre el proceso? Sí. Eh, lo que vamos a escuchar entonces es eh, la gente de Plain haciendo Deseo. Escuchadas en Telecaster Radio? Explain con comunión. Muy bueno, chicos, cuéntenos un poquito. Oh, ¿Cómo oh, fue que se inició el proceso no, de la no, acción? No, el proceso no, no, de eración, no, no, el proceso de Decía Diego, el cantante tuvo la mala idea de ver una película <ríe> de Larbon Trial que. ¿Se pronuncia así? Sí, Larbon Trier. Larbon Trier. De ese muchacho que. Es una película donde él le da unas pautas a otro director para hacer un corto. Entonces, uh -huh. lo hace hacer creo que cinco veces, porque la película se llama Las Cinco Instrucciones. Entonces, bueno, hacela, pero tal y tal pauta. Uh -huh. Esa es la primera versión. La segunda versión, tal y tal pauta. Entonces, a veces le ocurrió que, como en ese, en ese momento nos llamamos juguetes, dijimos, bueno, hagamos de juguemos un rato a grabar y esas cosas. Entonces, no, nos pusimos unas, unas pautas. Eh, donde bueno, todos teníamos que traer un tema, todos teníamos que tratar de componer algo, eh, teníamos tanta cantidad de tracks para, para usar, no podíamos usar más de 24, eh, teníamos que grabar el tema grabar de la casa de cada uno, tema, de la casa grabar, grabar, grabar, grabar, la grabar, de grabar, grabar, grabar, grabar, grabar, grabar, temas grabar, tres temas en la casa de cada uno y, ¿Y, cada uno? ¿Y cómo fue a adaptarse ese no? Esa nueva metodología de composición, de grabación. No, fue divertido, yo qué sé, yo venía de, de tocar eh, con... se Perdón, se aceptó enseguida o al sí. principio lo miraron medio chorteado como haciendo este loco de cabrón? Yo no quise cagar a trompada pero. <risa> <risa> como vi que fue. Fui el único que no quería cagar a trompada y como me quedaba en el molde porque tres contra uno pierde <risa> pie No es negocio. sí no, también eh, o sea, vimos la realidad de que usar lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos, eh, a nivel logística y también a nivel conocimientos. No tenía sentido meternos en un estudio a invertir horas y guita cuando no íbamos a estar cómodos. Me pareció, va, a mí por, por mi lado me pareció bastante cómodo el proceso de grabación. Era divertido también, eh, nos juntamos también aparte de grabar, después terminamos comiendo y tomando algo. Sí. Así que sí. la metodología de, de laburo era la misma. Y fue, para mí, en mi caso en particular, fue un cambio bastante radical porque yo venía de de la grabación más clásica, ¿no? de estudio, de cincuenta mil tomas de guitarra eh, y nada, que también tiene, o sea está bueno también, pero como que está bueno también vivir las dos cosas. Experimentar distintas, distintas maneras, ¿no? ¿No? Sí, además si venís a una grabación o a un ensayo es como una reunión de amigos. Estamos cagando de risa, hablando de que vivías alguna que no miedo. lo visto? <ríe> La foto de Simón tampoco la, señora la vi. Luna? <risa> bueno, se se lo desentendido. El señor que está en este momento en los controles puede contar un poco qué pasó con la señorita de la Luna. Porque ¿Qué? les comenta que está el pocho. Se preocupa que de la bomba de humo. Eh, en este momento, el cuarto árbitro camina por el borde de la cancha con el tablero electrónico. Y dice: sale el número 10, Nicolás Caruguelo. Alias el pulpo, entra con el nuevo un delantero de área. El señor Leandro Andino le hace el pocho. ¿Cómo le va? Muy bien. Mmm... Poco. Ahí sí. No. No tenemos... No tenemos... Se, eh, me dijeron que este señor es especialista en bomba de humo. Capaz que se, se está haciendo... Se que tiró la bomba de humo? Tener la bomba de humo, como costumbre, la, la voz no se quiere hacer oír. Bueno, él, aparte... No, no. No es una gran voz. La, la verdad que nos hemos privado... ¡Entra el estudio! Ven, ven, ven, ven ven ven, estudio, ven, entra, entra, ven, ven, ven, no, ven, entra, ven. Vení, no te hagas robar, dale. No, mira, mira hace serio. Bueno. Dice que no... Bueno, bueno vamos a agarrar, ¿eh? Y a partir de este nuevo... De este nuevo modo de composición y grabación, o sea... ¿Piensan a futuro volver a lo, a lo más convencional, digamos, o...? piensan seguir incursionando en nuevas metodologías se habló de eso o... no no no se habló por ahí algo surge eh, o por ahí seguimos con las mismas obstrucciones eh, lo que sí no creo que entremos a un estudio a grabarlo de manera convencional claro porque ya tenemos todo para grabar y ya nos daría no sé si nos sentiríamos muy cómodos estar en un lugar que no conocemos Salgo que nos llame el señor de From the Basement y nos diga o sea, que... Claro, pero bueno, siga <risa> escuchando. ¿y, ¿Y montar uno propio, digamos, en el lugar y ya estable ahí o esa, esa idea no, no surgió? Tenemos nuestra sala donde ensayamos ahí, y que antes no teníamos, pero bueno, ahora ya podemos grabar ahí directamente, tenemos... Todos los instrumentos ahí. Bueno, pero que entonces ya creo que ya se, la tendencia que se va marcando es: bueno, ustedes lo, lo producen o tienen también gente de su entorno que. Somos sí, y, Somos son como autodidactas. Sí, son autogestivos. Ya tienen, <risas> ya tienen su. Su, su sala con, con alguna funcionalidad de esperar o sea, es poco probable que tengan que recaer a un estudio, o sea, no sé, o que les regalen un super estudio y les digan, bueno, vengan a probar acá, pero... Sí. O grabar alguna batería acústica. Digan, bueno, AP Road, muchachos, vengan. Sí. <risa> bueno, lo, lo vamos a lo vamos a Hay que viajar, el 60 te deja ahí. ¿Cruzasca ahí? Es el otro lado de la calle. ¿Te tomás ese, ese colectivo grande rojo? Che, de las letras. ¿Qué, qué temática abordan? ¿Tienen alguna temática general o.? No, en general. Las letras las escribe Diego. Eh... Que es un retorcido. No, no. En realidad, sí, no son muy alegres, pero tampoco son. Bajoneras, digamos. Son, digamos. Él, en realidad, eso te lo tendría que contestar él, que es el escritor de. 0,5 miligramos. De, la, de las letras, pero. No, bueno, sí, sí. también tiramos algunos temas, como para hacer letras, porque él nos pidió que tiremos temas. Algunos los respetó, otros no, otros ya tenía. Eh, como la idea de la letra para dónde podía ir, y bueno. Eso. Ahí, ahí fue. Che, y. Hablábamos antes de que ustedes tocan más de un instrumento cada uno, o sea, son así polifuncionales. Eso a la hora de grabar eh, también juega un, un papel, digamos, este, especial, digamos, es, es, juegan un poco de, de intercambiar. Y... Esta grabada la voz, esta la grabo yo. Sí, claro. Sí, sí, sí, eso también está bueno porque hay temas donde la guitarra la tocó Diego, hay temas donde la tocó Walter, hay temas donde la tocó Hernán, entonces, como que cada uno tiene a su vez su propio instrumento y su propio sonido y su manera de tocar. Entonces, eso ya le, al tema le da otra, otra dinámica, le da otro aire, porque no es siempre la misma persona que toca el instrumento. Claro. A veces hay dos guitarras, una la toca Hernán, otra a Diego, a veces... ¿Y en, enano, y en vivo cambian? ¿También? sí ¿También? Es un quilombo, sí. Es un quilombo. Igual no cambiamos de lugar, eh, o sea, pero cambiamos eh, de instrumento. O sea, yo el bajo no lo toco por ahora, pero pero si sí, en igual, cualquier, te cualquier te momento en cualquier momento no igual, grabaste un que... bajo sí pero él dice en vivo ah eh... porque él después graba a veces en temas graba todos los instrumentos ¿no? claro. el teclado la guitarra después se olvida sí, y te entonces juro, sí. pero para esto lo no, grabé lo no. claro. no grabé Hay sí, ¿sí, ¿no? que anotar, hay que anotar Lo grabaste vos no, para... Lo tengo con un papelito la, ¿la su... no, manera, ¿sí? no, Para la próxima me voy a anotar Qué grabé y me voy a anotar las notas que grabé Porque después me costó mucho sacar los temas <risa> En qué estado no, terrible. Me lo sacaba Walter <risa> es que, Había que, como... que descifrarlo ¿Quién, ¿quién escribió esto? Ah, la... ah, <risa> una de las obstrucciones era grabar un tema por día o sea, Nos fundamos un día y empezamos a grabar de cero Y lo teníamos que terminar O sea Grabarlo Tema previamente compuesto Claro que, sí, ah, sí, sí, sí A veces No, pues, hacían todo el... no, no, no. Solo era la base Por supuesto que la letra no Pero Entonces Como que empezamos todos A zapar ahí en el momento Bueno, eso está bueno Bueno, sigamos por ahí Este Y claro Pasaron Tres, cuatro meses Y lo habíamos tocado Un solo día eso. Entonces <risa> ah, no te olvidás eh, Si les parece Vamos a escuchar Un temita más eh, ¿Qué quieren escuchar? Eh, equilibrio Vale Bueno Mientras le damos tiempo al Pochito a que ponga en punta el tema, eh, les decimos que vamos a escuchar a los amigos de Plain con Equilibrio. Lo que escuchabas en Telecaster Radio es con Mundo Paralelo. Bueno chicos, este, cuéntenos esto, ¿cómo sigue ahora el proceso? De grabación del disco ahora se va a masterizar. Sí. Y más o menos cómo como tienen pensado el programa, o sea, cuándo piensan lanzarlo. Y bueno, que te estábamos contando. ¿Dónde voy? Sí A uh, un cumpleaños ¿De quién? De una compañía de trabajo ¿A dónde? San Justo ¿A qué hora volvés? Mañana a las 6 estoy acá No vuelvas tarde No vuelvas borracho Ok lo voy a Te tratar. quiero Sonso Sonso Pavotón Lleva lleva preservativo Lleva preservativo Pero sí, bueno <risa> Muy bien Hay que cuidarse <risa> Bueno, deseamos que Diego se casa Diego Entonces se, se interrumpe un poco el proceso Va a haber un parate Y que, y que el pulpo tenga una noche de bodas hoy ¡Esa! No, to o sea, no tomes mucho porque... Ya arrancó, míralo El entrenamiento baja, ¿eh? ¿Hay onda con la compañía de trabajo o es amiga? <risa> se toma su trabajo, ¿verdad? ¿Dónde está? Amiga, pero estoy con la amiga de ella Ah, ah bien, bien Me la atrás, me la atrás. Claro Pero te un, un día que te dice tachame la doble. ¿Tenés teléfono con cámara? Bien, bien, Está bien, perfecto, perfecto. Está muy equipado. Todo para ¿Un una noche Una noche, cámara? Cámara. No sé. el, el Bulbo es un profesional, eh. Che, si hay botella de vino y ¿eh? hay Mi viñedo. manda el video. Dale para nada. Bueno, entonces decían que... Bueno, se casa... Se casa... Y... Que estaba drogado cuando le ofrecieron matrimonio... Dijo que sí, no se acuerda nada... No, firmó. no estaba drogado justo cuando le ofrecieron matrimonio... Es el único que no se droga... Eh, <risa> y, ¿Cómo se llama? Bueno, y nada, habrá un parate... Pero ya estamos terminando, en realidad... Habría que terminar el máster... Imagino... Bueno, la idea es sacarlo físico... Editarlo nosotros, independiente... El disco físicamente... Eh, pero calculo que eh, también haremos una edición online para que la gente se lo pueda descargar este LP que les trajimos hoy y el LP de juguetes si entran al Bandcamp de Plane que es, creo que es plane.bandcamp.com están los dos discos, esos dos EPs para descargar gratis plane.bandcamp.com sí, eh... igual le avisamos a la gente que hay un disco acá de Plane eh, con los Cuatro temas que escuchamos y el tema que vamos a escuchar dentro de un ratito para regalar. Así que a través de las redes sociales eh, sí. se lo pueden Estamos, adjudicar. Se lo pueden disfrutar. Estamos en Facebook, en Twitter... ahora después bueno, Antes sí. de irse vamos a, a, vamos a dar todas las, las, las vías las o cuentas. canales de, de comunicación para que se puedan contactar con ustedes y, y, y escuchar lo, lo nuevo que se viene, que es esto más cuatro temas más. Sí. Cuatro temas más. Entonces, ¿y la, la distribución la van a hacer en los shows o piensan...? Tal vez en algún otro circuito eh, local... Sí, si, a, si alguna discográfica independiente o grande está escuchando y nos quiere estuve el disco, encantados nosotros. Pero sí, en principio lo haremos nosotros en shows y nosotros moviéndonos por nuestra cuenta, digamos. Eh... Sí, estamos buscando los dos caminos. Estamos tentando a la suerte por todos lados. Claro. tratando de atacar por todos los frentes sí, o sea tratando de, de generar este, las oportunidades sí, mientras tanto no, no, no, no, no paramos de hacerlo claro y hablando de shows ¿tienen programadas fechas? ahora no o tenemos programadas por ahora, fechas está, ahora están, pero... están en pleno proceso y sí, sí. Y, sí. y estuvieron hace poco o, o vienen de un receso grande por el tema del disco tocamos Tocando. en diciembre sí eh, y después claro nos quedó se tomaron todo este año sí la mezcla y Y, a, y además ensayar temas nuevos y, y hacer otras cosas y el secreto no... de un buen disco es dedicarle tiempo sí ustedes hicieron un documental autobiográfico también, ¿no? sí ¿cómo, cómo fue la experiencia? ¿cómo surgió la idea? bastante loco, aparte para, para una banda pues son, sí. son bastante recientes más allá de ya tienen un par de años, pero... Él fue el director, así, que te cuenta él. Vos venís de las de las otras audiovisuales sí. también. Ah, mira. Y. El tema surgió con la convocatoria de Into Sounds para el disco Latino Babel. Sí. Que nos pidieron una, como una, una pequeña entrevista donde contáramos la historia de la banda, etcétera, etcétera. Y justo una otra de las bandas que, que presentaron esos videos, eh, los vi y me, me parecieron que, que estaban bastante chotos porque sin nombrar a las bandas digamos. más que nada por un tema de concepto audiovisual era como que claro. los pibes estaban hablando y miraban al piso como yo digo, bueno, si yo quiero comprar esa banda no me inspira claro. eh, digamos entonces este, se me ocurrió hacer algo lo más pro posible entonces este, bueno hicimos una especie de documental donde a su vez justo estábamos grabando entonces dije, bueno eh, mostremos, grabemos en video la, la grabación del disco entonces El que lo ve también nos ve a nosotros grabando. Y estamos grabando en La Casa Hernán, en mi casa. Claro, también es algo como... Bueno, algunas bandas también lo han hecho cuando... En esa suerte de, se dé más DVD a veces, claro, sí. donde muestran todo el proceso, o algunas tomas. Este, o la previa antes de un show. Claro, o algunas tomas inéditas de la grabación que nos hicieron, algún bonus track. Está bueno es como ofrecer una vuelta de tuerca también a la gente. Sí, ¿no? es que conozcan un poquito más la intimidad de la banda y no sea solamente el disco y. Claro, puedan sí, ver, ver la cocina. Sí, nos ven la, las caras y nos ven este, en acción Sepan cómo hablan. Son y... chicos lindos esa parte. Sí, <ríe> <Sí, ríe> <la verdad, ríe> son ricos pibes, diría a mí. Eso <ríe> nos ayuda, nos damos cuenta en la cabeza. No, no. La, <risas> la la mirada, sí. No, pero, pero a su vez también, incluso al ser una banda nueva, a mí me gusta ver de las bandas, verlos, ver la cocina y sí, está, está bueno. Y, y nada, bueno, el, el que nos quiere ver tiene mucho material y, y lo que nos gusta también es, eh, como que decía antes, atacar por todos los lados que se pueda. Bueno, hicimos una sesión de fotos para mostrar la banda, hicimos la gacetilla, como que, y el lugar audiovisual también hay que ocuparlo, digamos, cuanto claro. más. Porque si no la música, sin compañía de algo visual, por lo menos para mí, claro. se sí queda medio a mitad de camino. Falta algo, hay que hacerlo multidisciplinario. Si ya. se puede, sí. Bueno, entonces dijimos, vías de comunicación, las que habíamos nombrado, bueno, habíamos dicho eh, myspace.com barra play. Play música. Play música. Sí. Eh, Facebook.com barra play music. Sí. Sin sí, la a. Después tenemos eh, twitter.com Twitter. Twitter. eh, Barra playmus... playmusica Sí, playmusica playmus. también Cada fan de, de, de Facebook lo festejamos este... Vamos por el 113 <risa> hace, hace un mes Hicimos una campaña para llegar a los 100 Llegamos Y yo le decía a Emi de, Listo, ya está, salgamos de Facebook Pero él quiso seguir eh, Y ahora vamos por los 200 Así que Si llegamos bien, a 200 de... Ahí sí yo creo que si llegamos a 200 cerramos la cuenta de Facebook. No, yo le dije cerrar la cuenta y te acaba trompada. Pero cerremos, ya está, ya llegamos al objetivo. Él quiere cerrar e irse. Sí, claro, sí. Ya está. Y bueno, morir en los laureles. Después dijimos eh, Bandcamp también, están en punto eh, com sí. ahí están los dos CP para descargarse gratis. O sea, los pueden escuchar en streaming o descargarlo como quieran. Te viendo que Ramaciotti ya está empezando a seguir la cuenta de Twitter, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a tirar un follow Friday para que los puedan seguir. Eh, ¿Y alguna sí. web propia? Por no, el por el momento... ahora no. No, tendríamos que hacer una web Pero por ahora no No, estamos más que nada No quieren discutir al aire A nosotros bueno, nos encanta Cuando intercambian pareceres Más que nada violentamente Sí, no o sea, Discutimos mucho más que nada Chateamos mucho de fútbol Violentamente En la sala hay golpes de, de, de fútbol ¿De qué cuadro no? sacaron, muchachos? Yo, yo no, soy de Boca ver. Y él, bueno, lamentablemente Por, le por favor, le voy a la y... mano por sabes por lo que pasa? Favor. Que el tema de la paternidad No lo puede superar No, ¿viste? Dios mío Por, favor, no, por, <ríe> por favor. favor Yo por eso como que lo escucho y digo. Yo dije Nunca más hago una banda Con uno de San Lorenzo Y otro de Independiente <risa> Nunca más. Pues, la verdad El cantante que... independiente, que se casa. Pobre, bueno, ¿no? ahora, bueno, ahora se entiende. Che, regalen una azucarera. Entonces, <risa> <risa> bueno, chicos, entonces esas son las vías de, de comunicación para que la gente se pueda contactar con ustedes. Igualmente, gente, si no, pongan los buscadores de Facebook y de Twitter, los, los, sí, van, sí, los sí. van a arrastrar a los chicos. La verdad, les agradecemos un montón que no, hayan gracias venido. Gracias a ustedes por invitarnos. Tan son bienvenidos cuando quieran volver. Cuando termine el disco, estaría bueno que, que vuelvan. Si hacemos la presentación oficial. Si les sí, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar el último tema. Entonces, sí. dale. Bueno. Eh, gracias una vez más gracias. No, gracias a ustedes y gracias por darle lugar a bandas también no, no sí. conocidas digamos eso está bueno vos tenías que cerrar con una frase de vestuario no, gracias a vos no, no gracias a vos eh, le pego un trago eh, te meto la conchita y ya seguimos bueno eh, mi la tengo peludita Ay. bueno lo que suena chicos es eh, Plain haciendo un paso más